Kaixo, e, arratsalde hon eta eskerrik asko etortzea gatik. <girrisa> bueno, gurekin gaur dago e, Pikara Magazine, eta itzaldi bat egingo dugu periodismo ta feminismo, no? eta feminismo. Gurekin dago Andrea, bera da e, zuzendari ordea, bere bueno, aldizkarian, duela bo zurte, azizem Pikara online, kaixo. Eta, pues, 2008, hazi, bueno, hazi atera zuten bere lehenengo aldizkaria, baina ja papera, paperan. Eta, bueno, eh, bere, alde, aldisk, bueno, bere pikara magazin, eh, gai kulturala eta gai soziala, baina beti perspektiba generorekin lan egiten dute. Eta bueno, pues, gu pentsatzen dugu irakurtzeko, bueno, e, irakurri e, gauza bat aurkitugula bere pagina web eta pentsatzen dugu horrekin pues garbi eta garbi gelditzen da zerdenbikara, bai, horko espen bate egiteko. E, nadie ez neutral en un tren en marcha, que diria e, Howard Singh No nos hicimos periodistas para limitarnos a informar sobre lo que los grandes medios eh, consideraban noticiable, sino porque creemos que el periodismo como herramienta, eh, como, como herramienta de transformación social. El enfoque que predomina en los medios generalistas no es neutro, sino que seguía por los intereses de una ínfima parte de la población. Nosotras no, no camuflamos nuestros intereses bajo ese barniz de neutralidad, Queremos poner nuestro granito de arena a favor de la igualdad y la diversidad. Eso sí, desde el rigor periodístico y la independencia. Sí somos feministas. El feminismo es probablemente el movimiento social y la escuela del pensamiento que más se han que más ha transformado el mundo en todos los ámbitos durante siglos y lo que ha hecho, y lo ha hecho además desde el pacifismo, frente al estereotipo de doctrina excluyente y enrista, completamente falso y encaminado A desprestigiarnos, creemos en el feminismo como una vía para construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática, en la que mujeres y hombres seamos más libres y felices. Vive colores. Abrazamos el lema antirracista Coloretum BC. Creemos en la diversidad sexual, cultural, lingüística. Queremos sensibilizar sobre la situación de las personas inmigrantes en esta Europa fortaleza que las reduce a mano de obra y les exige que se integren a la vez ...que les niega la condición de ciudadanas. Queremos mostrar modelos diversos de ser mujer y hombre... ...así como visibilizar otras identidades de género... ...y denunciar la discriminación que siguen sufriendo... ...lesbianas, gays, transsexuales, intersexuales... ...y toda persona que se sale de la heterosexualidad... ...y el binarismo de género. Queremos dar voz a personas eh, múltiplemente discriminadas... ...gitanas, ancianas, con discapacidad... ...en definitiva, Pícara Magazine quiere ser un espacio de encuentro para toda persona que cree la igualdad de derechos, basada en el respeto y la diversidad. Por Gonzalo Andrea. Y acabo de dar cuenta que tenemos que revisarla porque en estos 4 años hemos aprendido cosas y es que no queremos dar voz a nadie, sino que nos hemos dado cuenta que voz tiene todo el mundo y que Pícaras solo es un espacio. Así que ahí se nos ha colado y tendremos que revisarlo. Porque nos lo dijo alguien en una charla y fue como, claro, ¿qué es eso de dar voz, no? O sea, que nos sonaba como muy bonito cuando lo pusimos en el primer momento, pero realmente tiene ahí un matiz paternalista terrible. Y dijimos, no, no, no, nosotras lo damos espacio así que hay que cambiarlo. Bueno, yo quería contar un poco, hablar un poco de las mujeres y el periodismo, el feminismo y el periodismo, para llevar un poco hasta hasta nosotras ya, porque en 2000 eh, en 2011 fue posible que en 2010, perdón, fue posible que naciera Pícara. Obviamente, aunque mucha gente dice, "Ah, no, conocíamos ninguna iniciativa, igual había habido no iguales, pero del estilo muchas y muchas otras mujeres en el ámbito del periodista, periodismo, que habían puesto su granito de arena y bueno, de alguna manera por rescatar algunas, porque nos estaremos dejando seguramente a muchas, pero quizás las las iniciativas y las mujeres más conocidas, yo creo que sí que las vamos a repasar hoy. Eh, Bueno, por empezar con Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, que realmente, tal y como entendemos en la figura de periodistas, no las podríamos considerar periodistas desde ahora, ¿no? No se formaron en comunicación, pero sí que eh, escribían en muchísimos medios, ¿no? ¿Qué pasaba con estas mujeres? ¿Por qué ellas en aquel momento pudieron...? Pues estamos hablando de que Concepción Arenal nace en 1820 y Emilia en 1851, ¿no? ¿Cómo era posible que en aquel contexto estas mujeres tuvieran espacio En, la, en muchos de los medios de comunicación que había entonces, eran firmas recurrentes y aparecían habitualmente opinando de política, de economía, de un montón de cosas. ¿no? ¿Cómo era posible esto? Pues que en aquel momento realmente el estatus social y el poder económico primaba por encima del género. O sea, esta, y de hecho estas mujeres en muchas ocasiones hablaban llegara a las redes y dices, por favor, qué cosa más terrible, ¿no? Y llegaban a decir cosas como, como que era posible que aquel obrero votase y no iban a votar ellas, ¿no? Que eran señoras de bien, pero lo que no hacía no era pelear con una igualdad de género ni nada de eso, sino que ellas eran gente con dinero y era como nosotras, con todo el dinero que tenemos y todas las propiedades y todo el poder económico no vamos a poder tener incidencia política, ¿no? Y desde ahí pues se les daba espacio en los medios de comunicación para hablar, para comentar, ¿no? Para dar sus opiniones. Realmente, bueno, pues sí que se las podría considerar comunicadoras, quizás más que periodista, ¿no? Curioso de Emilio Pardo, Emilia que que pidió su, ella, ¿no?, con todos sus posibles, pidió la entrada en la RAE y le dijeron que, pues que no, que tampoco se ha tanto, que vale que era muy maja, que vale que tenía mucho, muy dinero, pero que la ra ya eran palabras mayores y, y bueno, hasta el 79 no entró la primera, ¿no?, pues esta pobreza dónde iba a ir, ¿no?, cuando lo pedía pedí ella y bueno, de aquí sobre todo destacar eso que, que parece como, ah no, pero si ya estaban escribiendo mirad hace cuánto que estaban escribiendo las mujeres en los medios de comunicación, es como bueno, no, no escribían las mujeres, escribían personas con mucho dinero ¿no? que es el caso de, de estas dos que son como las más conocidas luego ya la que sí que podemos decir que es como la primera periodista, pues Carmen de, Carmen de Burgos que escribía con el seudónimo de Colombine y es muy curioso lo que pasa con, con, con su seudónimo porque Nosotros al principio, de hecho, nos enteramos hace poco, ¿no? Lo que teníamos entendido es que hubo que malo el patriarcado, que no dejaba que Carmen de Burgos escribiese en los periódicos con su nombre real, ¿no? Pero lo curioso es que hemos encontrado que cuando empezó a escribir, en el periódico en el que escribía ella, que era el Diario Universal, eh, anunciaron, el primer día que ella escribió, anunciaron en su editorial que empezaba a colaborar la primera mujer, que se llamaba Carmen de Burgos, y que iba a firmar como Colombine. Entonces, no entendemos muy bien por qué escribía con seudónimos y el periódico anunció a Bombo y Platillo que ella era una mujer y que iba a empezar a escribir y lo, y lo anunciaron con cierto orgullo, ¿no? Pues va a ser la primera mujer con cargo de periodista en el Estado español, tal. Entonces, bueno, nos parece curioso, estamos ahí con ganas de indagar un poco más en eso, porque, vamos, a mí me dejó bastante sorprendida. Y bueno, esta mujer sobre todo, en su, eh, además de su, de su labor como periodista, eh, periodista yo creo que destaca bastante porque tuvo, ella se divorció y llevó una campaña muy importante a favor del divorcio en el Estado en que to, prácticamente todos los medios de comunicación en los que trabajó. ¿no? Y bueno, realmente eso fue muy crítica con la iglesia, con la figura del matrimonio y demás, pero sobre todo se reconocía como la primera redactora en un medio de comunicación en el Estado. Luego está también así eh, Josefina Carabias, que también escribió con seudónimo, eh, colaboró esta, así que colaboró, así como Carmen de Burgos eh, estuvo en muchos medios de comunicación, pero más o menos acabó afincada en una en una redacción, podríamos decir que esta algo así como lo que decimos ahora de freelance, ¿no? De no ahora siempre decimos, no, es que los periodistas y las periodistas, ahora ya no estamos en una cabecera, sino que tenemos que escribir en todas. Bueno, pues ahí ya que murió en el 32 ya le había pasado lo mismo, ¿no? ¿no? consiguió trabajo en ningún periódico, pero sí que fue firmando y escribiendo muchísimo. De hecho, hay una compa que está haciendo una tesis sobre ella y se está complicando todo mucho porque escribió en todos los periódicos, de verdad que está alucinando esta chica, dice, pero si es que periódico que hablo, en algún momento ha firmado trabajó muchísimo, escribió sobre un montón de temas y no sé por qué está siendo menos reconocida que que Carmen de Burgos. A de Carmen de Burgos antes les comentaba que hay un premio de periodismo con perspectiva de género, quizás el más importante del Estado, es el premio colombine. Y desde que nació Pícara hace cuatro años, en estas cuatro ediciones hemos ganado, o sí, en tres ha ganado artículos de pícar y en el otro quedamos finalistas. Entonces, como que nos parece muy curioso, ¿no?, que es como una de, de las nuestros referentes y en su concurso, vamos arrastrando y tenemos la cosa de que nos van a prohibir participar. Es nuestra fantasía. ¿eh? Para tirar las de pícara ya no pueden venir porque todos los años o ganamos son finalistas, ¿no? Y es como fue. Igual en otro premio no nos haría tanta ilusión, pero precisamente en este es como fue. ¡Qué, qué puntazo! Y bueno, luego tengo algunos otros escurias en la historia de Mariluz Morales porque es la primera mujer que fue nombrada eh, eh, directora de un medio de comunicación, pero es cuando estaban a punto de tomar Barcelona en la guerra y la tía duró unas horas en el cargo prácticamente, no duró mucho más, ¿no? Entonces, eh... También, porque a nosotros en la UNI además esta nos la, la enseñaban como la primera mujer directora, pero esta parte de que fue directora de cuatro o horas, la pobre mujer, esa parte no, no no nos la contaban, ¿no? Y es un poco lo que ahora hablamos del barranco de cristal, que con la crisis y que hay gente que está trabajando en el tema porque ven que se está se está pasando mucho, que en el momento en el que una empresa parece que va a ir a criebre así, se está viendo cierta tendencia a poner a mujeres <risas> al mando de la empresa, ¿no? A ver para con qué lógica, bueno… Nos podemos imaginar con bueno, qué lógica, ¿no? Y bueno, Irene Polo, que, que fue la primera mujer en escribir en catalán, en prensa. Y bueno, luego por intentar hablar un poco, de la, diferenciar por un lado la prensa hecha por mujeres, la femenina y la feminista, bueno, tampoco tiene mucha cosa, ¿no? Pero bueno, la prensa, eh, ahora mismo… Eh, muchísimos periódicos están prácticamente hechos por mujeres más allá de las secciones duras que lo llaman los periodistas y las periodistas de la última ci una redacción lo ves claramente cuáles deportes por cómo ha vestido vestidos cuál es economía y cuál es política que es donde están todos chicos los de deportes son van visto más informales entre economía y política sería más difícil distinguir quiénes son así si les ves de lejos no pero son esas tres secciones ah bueno y opinión esas son las partes donde están ellos y luego el resto de las de las de las redacciones, mayor no sé si mayoritariamente, pero hay muchísimas mujeres, sobre todo pues en las secciones blandas, que dicen, ¿no?, cultura, sociedad, luego ¿no? igualmente, da igual que la sección esté formada por 60 mujeres, que el jefe es ese su es tipo, ¿no?, pero es ya un clásico. Y bueno, pues eso, que hay muchísimas revistas, muchísimos medios de comunicación que están hechos por mujeres, pero realmente ellas no tienen ninguna incidencia en qué se publica, ni cómo se publica, ni cuál es el enfoque, Eh, prácticamente nada ¿no? luego está la famosa prensa femenina que está hecha para mujeres está hecha en la mayoría de las veces también por mujeres igual que la prensa hecha por mujeres dirigida por hombres y, y bueno pues las hay desde mujer hoy no que esto es curioso porque también nos explicaban en en el Máster de Género de Maliduza Esteban que ya he dicho que estuvo por aquí algo que, jo, que yo creo que a toda nuestra a toda la clase nos, que nos dejó alucinadas que la pre, los suplementos estos de, para mujeres de los grandes medios de comunicación de los fines de semana nacieron porque se empezó, se empezó a sentir que había cierta queja de las mujeres los fines de semana al marido de oye, ¿qué haces todo el día con el periódico? Ay, hazme caso, ay, no está, te vamos a dar una vuelta, vamos a dar un paseo, por un día que estás en casa, vas a estar leyendo el periódico. Y hasta esta tendencia, los planes periódicos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues una revistita. Para que lean ellas los sábados y los domingos y no le den al pobre hombre la brasa, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis qué tipo de revistas son, que además las hay para mujeres más mayores y también para adolescentes, que era de todas las que hubo en su día, en papel, yo creo que ya solo queda bravo por ti. Super Pop desapareció y... Y bueno, luego la prensa feminista, que independientemente de por, de por quién esté hecha, el objetivo es, pues, como en el caso de Pícara, una, un intento de transformar la realidad a través de, de la, del periodismo como herramienta. ¿no? Y bueno, luego aquí, que nosotros defendemos, intentamos solemos intentar defender la, la prensa del corazón, que está como todo lo que han hecho las mujeres y han leído las mujeres, bastante desprestigiado, Normalmente y esto sí que es algo que jode, que intentamos rescatar bastante, no porque nosotras seamos súper fans de la lectura, que podríamos serlo perfectamente, ¿no? Pero sí que hay como un, bueno, la prensa que leen las mujeres es lo peor, esos es basuras, o quien lees, que hay que ver esta mierda que leen estas, ¿no? Y es como, bueno, pues esa mierda que, que leen estas tiene también su historia, ha tenido su incidencia y muchas mujeres se han incluido en el hábito de la lectura, por ejemplo, gracias a los relatos que vienen creo que es en la pronto todas las semanas a recortar que ¿no? acaba siendo una novela en pastículos ¿no? entonces bueno también intentar rescatar esta parte y porque también es curioso que ninguna de las revistas nació con intención de ser prensa del corazón sino que casi todas las famosas que siguen estando todas ahora mismo Creo que sí, de lectura, semana siguen estando. Nacieron como suplementos culturales y demás y hubo dos grandes momentos como que fueron los que ya empezó a cambiar la cosa para convertirse más en lo que son ahora, y es la boda de una española con no sé qué rey, que ahora os digo quién es. Sí, que eso debió ser como un boom y las estas revistas ya empezaron a incluir prensa del corazón en este sentido. Y luego la llegada de la televisión, ¿no? Empecé a llegar la televisión, películas y la gente como que tenía mucho interés pues por saber que, quiénes eran esos esos personajes que salían en la tele y demás, ¿no? Y pues claro que es verdad que todas estas revistas reproducen y refuerzan los roles de género. Eso es innegable. Pero también es verdad que tienen otras cosas que se podía, en un ánimo, de rescatar cosas positivas. <ríe> y es que, por ejemplo, han introducido eh, realidades de... Ahora es muy habitual ver en prensa del corazón... Pues, por ejemplo, es casi el único que conozco más es Javier Vázquez con su novio tal ¿no? y en los divorcios que hace unos años eran impensable ahora la gente lee de divorcios, de bodas entre gay y de bodas entre lesbianas, y bueno, pues rescatar un poco esta parte que puede tener también la prensa del corazón, que pues, está hecha por mujeres y dirigida a mujeres y no está como basura y ya está, ¿no? Lo, lo desechamos y listo, ¿no? Pues bueno, tiene sus parte también rescatables. Sí, Fabiola de Mora, igual de mi Sin duda me acuerdo cómo se llamaba, Javier. Ah, la prensa feminista, que justo antes también lo estábamos comentando, que nosotros la clasificamos entre prensa académica, activista y periodística, ¿no? que creemos que es un poco la tendencia que ha habido hasta ahora. Por un lado está la prensa de la Academia, que bueno, pues entonces, todas estas revistas que se producen desde el ámbito universitario y en la mayoría de las ocasiones se quedan en el ámbito universitario también, y son artículos que no llegan a, no llegan en general a la gente, a lo mejor que esté buscando sobre un tema muy concreto y vayas a buscar un espacio muy concreto, y bueno, pues en la, en la Academia ya sabemos que en los últimos años, sobre todo desde todas las cátedras de género y demás, se está haciendo un trabajo muy importante, se están escribiendo muchos artículos, pero se quedan en un circuito muy cerrado, ¿no? decirlo de alguna manera y por ejemplo Dialnet es un portal de prensa de que, en la que hay muchísimos artículos feministas pero no es un sitio al que tú entres hay a ver que han publicado hoy en Dialnet no no es un medio de comunicación como tal aunque haya, se estén escribiendo haya mucha producción feminista luego la prensa activista que hablábamos antes de algunas revistas que por aquí de Sorguiñac y demás pero son en revistas que se producen desde el ámbito activista Eh, son con las reivindicaciones del colectivo de la ciudad en concreto y que si a lo mejor caen a mí me llega soy de no sé dónde me llega la revista de un colectivo de lesbianas de vizcaya pues probablemente no entienda muchas de las reivindicaciones no entienda muchos de los códigos me quedé como muy lejana ¿no? y luego por otra parte eh, por otra parte que sería donde estaría picar a la prensa periodística que nosotros sí que es lo que intentamos y creo que no, no conseguimos del todo siempre y es que todo lo que se está produciendo, tanto desde la academia como desde el activismo, de alguna manera traducirlo para que todo el mundo pueda entenderlo, más allá de que tengas ciertos conocimientos sobre qué es el binarismo de género o qué colectivos feministas hay en tal sitio. ¿no? O sea, traducir de alguna manera todo ese pensamiento y todas esas y todas esas producciones para, para todo el mundo. ¿no? Sí que estamos viendo, por ejemplo, que luego es verdad que en Pícara, que al principio una de nuestras cosas era, ojo, pues lo que nosotros queremos es... es Entrevistar a Mariluz Esteban, no tanto que Mariluz Esteban escriban en Pícara porque tiene sus lenguajes y bueno, va en el caso de Mariluz que que habla, sé que se la entiende muy bien, no, ¿no? Pero hay otras académicas que tienen un nivel de lenguaje que no, siempre a Butler pues se la entiende lo que se entiende, yo calculo un 20% de lo que dice, ¿no? Entonces no tanto que ya tenga un espacio en Pícara para seguir eh, hablando de sus producciones teóricas, sino que alguien de Pícara entreviste a estas mujeres que están produciendo pensamiento feminista y nos lo traduzca al resto de las mortales, ¿no? Esa es nuestra idea, luego es verdad que muchas veces está directamente la gente que está produciendo pensamiento feminista escribiendo en pícara y está funcionando muy bien. Por ejemplo, Brigitte Asayo, Coral Herrera están escribiendo ellas directamente en pícara y, y funciona, así que es verdad que metemos mucha caña con ¿eh, ¿qué es esto O sea, que es si esa palabra? Fuera pies de página, no puede ser que el artículo sea más corto que todos los pies de página que tenéis, ¿no? Intentando hacer ahí burro de edición para que se entienda bien luego en el segundo número la edición en, en papel que a nosotras se nos llena la boca con queremos traducir las cosas tal en el segundo número en un artículo en el titular tenemos puesto heterofuturabilidad que es como, madre mía ¿no? y en el momento nos pareció que era muy lógico y que no se podía poner de otra manera no pues bueno esas cosas sí que tenemos que andar con bastante ojo porque al final se nos cuelan, pero claro, lo que no podemos hacer tampoco es que Pues eso, caer en que nos tienen todo el movimiento feminista, ¿eh? el matrimonio gay y la heterofuturabilidad y pues oye, yo creo que no lo va, no va a seguir leyendo el artículo, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí, sí casi uno de los grandes aciertos de Pícara, aunque a veces se nos va un poco a los palabrejos raros. Y hace poco estuvimos en Madrid presentando la revista en un programa de una radio comunitaria, yo creo que era de Alcalá en Ares, pero que sí que esta vez era, y había un montón de gente de la ciudad, tal cual, que no tenían ninguna relación con el feminismo, que simplemente iban a ver el programa de radio y hubo un momento que fue como, pues si es que nos miran como las vacas al tren o sea, estábamos hablando y era como Claro, nos mirar un plan que dicen estas y no yo creo que no conectamos con nadie de allí hasta que empezamos a hablar de un vídeo que había estado justo moviéndose esos días por las redes y eran de unos periodistas que la entrega de no sé qué premios les hacían a los actores las típicas preguntas que solían hacer a las actrices. Van, llevas faja, ¿quién te ha diseñado el traje, no sé qué y los y Los actores se sentían como muy indignados y cuando empezamos a hablar de este vídeo y de claro tal ahí ya conseguimos enganchar con la gente y nos decían, claro, claro, no, es que eso fatal yo lo vi el otro día, me pareció muy mal, tal cual y es como, vale, ¿cómo logra el equilibrio entre seguir diciendo las cosas que queremos decir, seguir diciendo las cosas que queremos decir seguir diciendo con nuestro lenguaje pero hacerlo accesible a todas, ¿no? porque es que, no o sea a mí muchas veces me dicen, me dicen, amigas, de qué hablan, se explican que a veces entran, y algunos que sí una sección de sexo, que es de Mónica Quesada por ejemplo, funciona muy bien porque Mónica lo explica todo muy llanamente y se entiende todo y los artículos y luego vemos además que son los que más funcionan y hay otros que dices, madre mía pero si esto no lo entendemos, casi para dictarlo no entendemos ni nosotras, no pero bueno ahí estamos eh, intentando realmente que no que no se quede, no, nosotras queremos hacer esto y luego no se traduzca en nada y bueno los quizás nuestros dos referentes más cercanos son el periódico Frida y la revista Andra que Frida, así que sería prensa periodística, lo más parecía pícara y And y uy, perdón, Andra. Y Frida yo creo que andaría entre la prensa activista y la periodística, sí, porque bueno, en el equipo había había de todo. Y bueno, Andra, que yo creo que sí que es lo más parecido y realmente el que es nuestro referente más más cercano, apenas duró dos años eh, algo menos, yo creo, o sea, es No, yo creo que llegase a los 24 meses, no sé cuántos números salieron. Salen con muchísimo muchísimos ejemplares de la venta se vendieron se vendían en los kioscos de todo toda Osquelería, pero yo por lo que tengo entendido hubo, por un problema económico se seguía el proyecto no no no pudieron seguir adelante con él, ¿no? Pero realmente sí que era como muy parecido cuando él es su ideal y demás de muy parecido a lo que pretendíamos nosotros en Pícar. andamos con ganas de haber si organizado algo entre ellas y nosotras en plan de haber un poco ¿Qué sinergias podemos podemos crear? Y mira, pues es que salieron cada mes con 15.000 ejemplares. O sea, es una burrada. Y bueno, pues dos años duraron y, y abrieron camino desde luego. Por ahí tenemos los cuatro. Sí. Y bueno, luego esto que es curioso, porque bueno, ahora con la, con, con Internet y demás ha surgido un montón de nuevos medios de comunicación en torno a, a Internet, ¿no? Bueno, Diagonal ya había... Había surgido bastante antes, pero sí que es verdad que, que a través de Internet y de las redes sociales es cuando quizás se estabiliza, o el diario, periodismo humano, hay un montón de iniciativas que surgen a raíz de la red, y bueno, pues en estos últimos años están haciendo muchos congresos de periodismo sobre nuevos medios de comunicación, bla bla bla bla, ¿no? Y en esos casos normalmente a nosotros nos meten siempre en prensa especializada. Claro, y es como prensa especializada, ¿nosotros por ¿Por qué? No, cuando yo entiendo que una prensa es especializada es porque habla de un tema en concreto pues están especializados en caza en pesca, en deportes, en lo que sea pero nosotros estamos hablando de temas de miles de temas de temas diferentes todo el rato lo único que ha especializado si se podría decir es la mirada ni no siquiera es especializada sino que se ha hecho evidente desde el minuto 1 hemos dicho, nosotros hacemos periodismo desde aquí sabemos que estamos viendo solo esta parte del mundo. Obviamente, pues que tú estás viendo solo esta y el otro está viendo solo esta. Aquí en 360 grados no ve nadie todavía de momento, ¿no? Y una de las cosas que sí que queremos que, que bueno, que nosotras exigimos a los periodistas y a los medios de comunicación que nos gustan, y es que sean honestos con desde qué punto están partiendo y desde qué punto están mirando las cosas y hasta si no hace falta Que tú que, que, que no es que esto de la objetividad, además, es como ya sabemos que no, no nos lo hemos creído, no hace falta. Así que seas honesto y me digas, oye, mira, pues esto yo lo estoy viendo así, he preguntado a este, a este, a este, y lo vemos todos así, ya está, bien. O sea, no hace falta nada, o sea, no nos parece que haga falta nada más, ¿no? Pero es curioso porque a nosotras siempre es especializada. ¿no? cuando hablan de los grandes medios entonces el diario, periodismo humano y luego y las chicas de pícara que hacen ahí sus cosas ¿no? y así como el movimiento feminista desde el principio nos acogió con muchísimo cariño pero desde el mes 1 ese día nos invitaban un montón de cosas nos hacían llegar emails que si nos leían qué tal? ¿por qué no habláis de esto? ¿por qué no habláis lo otro? con el ámbito periodístico nos está costando bastante más vamos, hay poco a poco pero... Ya sí que es verdad que en este último año empiezan a llamarnos más para temas de periodismo, pero hasta ahora, o sea, casi siempre que nos, nos llamaban era para temas de feminismo, ¿no? Nunca nos tenían como para unas jornadas de periodismo, por ejemplo en la UNI, a no ser que fuesen periodismo y mujeres, ¿no? Que ahí sí, ¿no? Porque es como, bueno, hay dos mujeres, pero de pícara. Pero si era para eh, nuevos medios de comunicación, nuevos lenguajes en internet, que hay un montón de congresos jornadas sobre esos temas... Ahí nosotras como estamos especializadas en nuestras cosas, ¿no? pues no... pero bueno, yo creo que poco a poco también es verdad que, que hemos ganado un montón de premios de periodismo y yo creo que hay, es algo que sí que está haciendo que, que poco a poco se nos reconozca más en ese ámbito. El primer reportaje que se publicó en Pícara, que es uno que se titula será Niño o Niña, que está también en el número uno en papel, que hablábamos del protocolo médico que se lleva a cabo cuando nace un bebé que no tiene genitales ni claramente definidos como femeninos ni como masculinos, que, que no está la cosa clara, eh, y bueno, la historia es que antes de salir del hospital los padres tienen que haber decidido qué es esa cosa que tienen ahí, ¿no? No puede salir del hospital con, con la duda de la ambigüedad porque vamos, la incertidumbre, lo gestionar la incertidumbre lo llevamos fatal, y fue el primer reportaje que se publicó en PICAR, el primer día que abrimos la web a la gente y ganó un premio europeo de periodismo contra la discriminación. Entonces, como Yo creo que poco a poco ahí sí que nos van... Pero luego también vemos que realmente, por mucho que nosotras nos empeñemos en que no, que queremos hacer periodismo y bla bla, en PICAR lo que más se son los reportajes elaborados por grandes periodistas, pero ni de lejos. En Despasar publicamos uno sobre mujeres budistas currado por una periodista muy reconocida con unas fotos de la leche que nos hayamos pagado muy bien por aquel reportaje y tuvo 500 visitas. Luego publicamos uno de participa de una chica que a mí me encantó también, ¿eh? que había ido una noche en taxi, había, había tenido un problema con el taxista que la siguió a casa, no sé qué, 15.000. Y es como ya es uno que nos llega gratis, ¿no? Que no que no tiene tanta elaboración que no tal, entonces bueno, pues ahí estamos con da igual que ya se le da, ¿no? También es verdad que Que es difícil medirlo porque parece que en internet los textos solo tienen un día de vida, pero por otro lado parece que no se mueren nunca, porque el primer día de repente tienen miles de visitas. Al día siguiente ya parece que nadie lo lee y luego, tres meses después, no sabes por qué, alguien lo retuitea, alguien lo pone y ¡fum!, y vuelve. Entonces, bueno, es difícil también saber qué cosas funcionan y qué no, porque cuando lo mides? pasa un año, pero el art un artículo del primer año de la eyaculación femenina sigue siendo uno de los más leídos todos los meses. Entonces, ¿cuándo medimos? A mí, por ejemplo, no, no me queda muy claro cuál es la medida para saber si un texto ha funcionado o no. Es verdad que para los textos estos que vemos que son buenos, que nos gustan y que en la web no funcionan, que yo creo que muchas veces es por los ritmos de Internet, porque al final, antes lo que comentábamos, lees rápido, guardas las cosas para leerlas en otro momento y luego las lees o no las lees. Y yo creo que el papel, por ejemplo, para todos esos textos que en Internet pasan desapercibidos nos está viniendo bien. Por ejemplo, en el número 4 será el de las mujeres budistas, tendremos que meterlo, porque es que es maravilloso, tiene unas fotos estupendas y no la ha leído nadie. Pero bueno, también verdad es verdad que el papel nos ayuda a rescatar esas joyitas que tenemos por ahí que, hay, que en el día a día pues no se van leyendo. Y muchas veces en Facebook también funcionan mejor que colguemos una noticia del país diciendo, mirad estos machirulos, qué tratamiento más terrible acaban de hacer a esta noticia... Y de repente tenemos no sé cuántos miles de me gustas y comentarios a muchas veces contenidos que hemos creado en nosotras propios. Y también estamos viendo que Picara, eh, creemos, eh, lo tendremos que ver igual más adelante, pero que sí que se está convirtiendo en un sitio de referencia donde entra la gente para buscar argumentos, ¿no? Para cosas de actualidad, no sé si... Pero igual pasa cualquier cosa cuando lo del avión, lo del tipo este que estrelló el avión, a la de nada ah, nos escribe una chica, oye, que entraba Picara y no habéis opinado. Y es... Es que no tenemos opinión, no sabemos qué, no sé, qué opinión feminista se puede dar a esto, ¿no?, patriarcal, no sé. Entonces sí que que la gente entra mucho a ver las cosas de actualidad, pues qué decimos, qué recomendamos leer, qué tal, ¿no? Y no sé si está convirtiéndose más en un espacio de referencia para el feminismo que en un medio de comunicación de referencia. No sé, ¿eh? porque creo que la gente eso entra un poco a, a ver como qué cosas comentamos, qué tal, qué cual, y ahí lo iremos viendo con, con el tiempo. Eh, bueno, pues y ante el panorama este de, de medios porque luego tengo por aquí esto es de, se hace cada dos años creo, un monitoreo global de medios que se analiza con perspectiva de género contra la prensa, la radio, internet y demás y bueno, pues el estudio es una cosa así de gorda pero por traer algo nada así llamativo, pues que a mí el más llamativo me parece que el 80% de las personas a las que se consulta para elaborar cualquier información del tipo que sea, ya sea una entrevista, un reportaje una crónica, son nombres Eso es una auténtica burrada. Luego dice, "No, es que no hay ah, tal." El otro día hubo polémica en internet con una revista con Diótan porque decía, "No, no, es que queríamos entrevistar a una mujer e eh, hemos llamado ya a 12 y las 12 han dicho que no." Y ya está, están, se quedan ahí, no hacen ningún análisis más, ninguna crítica más, nada. Ya está es como, "Ay, pues es que las mujeres debe ser que no les gusta hablar." Ya está, o sea, y te quedas tan ancho y eso es todo lo que tienes que aportar. No, pues Pues bueno, sí que vemos, por ejemplo, cuando en la tele se ve un montón que dices, bueno pues en la tele sí que salen mujeres! Pero si te fijas, normalmente salen muchas mujeres en estas entrevistas que no te dicen quién es, que es de gente que pasa por la calle le preguntan, oye, ¿y el temporal? Oye, ¿qué ha pasado con fulanito cacho no sé qué? Es, pero que nadie te dice, pues esta mujer se llama no sé cuánto, si se dedica a tal, ¿no? Sino que son testimonios que pasan por la calle, ahí sí que se ven más mujeres. Pero cuando hay que ir a, a preguntar a alguien a ver por qué llueve tanto aquí, pues se va a un experto, ¿no? No pero luego a la mujer que pasa por la calle se le pregunta, oye, ¿qué hay en la peluquería? y el paraguas? ¿Eh? Pues sí ¿no? Pero como que no se llega a consultar como expertas en nada. Y ahora eh, Berría, con una compa de Bilgune, han puesto en marcha una plataforma que se llama Dituac, para que puedas, con las mujeres que quieran, tú te puedes registrar, porque yo soy experta en lo que sea, ¿no? Y estoy dispuesta a hablar con medios. A ver si ya dándoselo así mascadito, dejando de decir que no, es que las mujeres no quieren hablar que ahí apelamos también a tu responsabilidad como periodista, pues tendrás que insistir mal pues a lo mejor en vez de hacer una llamada tienes que hacer cinco, pero de verdad es que algo en la cabeza no te, no te suena raro cuando llamas a 12 y las 12 te dicen que no, a qué horas las llamas, para qué las llamas, cómo las, no, supongo que hay, si pues no sé, si eres un buen profesional o una buena profesional, yo creo que tienes que replantearte algo y qué raro esto, ¿no? que de 12 ninguna no, y no coger de hacer como en el caso de Job Down, el chiste para en Twitter y ya está, ¿no? Y bueno, pues estoy más o menos uno contado. Desde que nacimos, que fue como apenas ninguna pretensión de pues, bueno, de hacer un poco de periodismo eh, con la gente de nuestro entorno, eh, pues para llegar en el ámbito de Oscar Herría, pues, si llegábamos a Iruña ya, ya nos parecía aquello que era la leche. Eh, hasta ahora pues pues hemos alucinado bastante, la verdad, porque pues, el crecimiento ha sido realmente impresionante. El año pasado teníamos en torno a 20.000 visitas por estas fechas y ahora estamos teniendo 200.000, 300.000. El primer número imprimimos eh, milíticos ejemplares de no ese sé, uno 5.000 y se han vendido igual de fácil que los mil anteriores. O sea, de tener 100 socias a tener 600. O sea, ha sido todo, o sea, se ha multiplicado por 10, por 20 algunas cosas. En Facebook eh, estamos teniendo como entre 500 y 1.000 personas nuevas a la semana. Vamos subiendo en Facebook que, claro, antes colgábamos en plan una canción que nos gustaba nosotras de la furia, por ejemplo, y ahora cada vez que vamos a colgar algo es un vértigo. Decir, pero cuánta gente nos está leyendo. y Una vez pusimos, bueno, buenas noches, aunque, ¿dónde estáis? Madre mía, ¿dónde estaban? Y como, pero en unos sitios, y dices, Verde. O sea, pero ¿quién está en Cabo Verde leyéndoles? Porque sí que sabíamos que en América Latina es verdad que nos lee mucha gente, pero aún así no sabíamos que tanta, sobre todo en México es... Y ahora es como otro de los retos que tenemos porque sí que nos dicen, no, pues sí que os leemos mucho y os tenemos como un medio de comunicación de referencia, pero español. O así sea, que bueno, pues sí que a veces sabréis de lo que nos pasa a nosotras, pero habláis vosotras, de lo que nos pasa a nosotras ¿no? Porque sí que tenemos igual una compa que está viviendo en Uruguay, entonces pues escribe bastante Uruguay. Oyuni cuando estuvo en Nicaragua así que sacamos muchas cosas de Nicaragua, Ichi ahora está en Ecuador, pero claro, no dejan de ser compas acá, que ha salido allí y escriben las que les pasan las de allí, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, este mes hemos empezado con La Arepa Chora, que son unas chicas que tienen un programa de radio en Chile y un colectivo lesbo feminista y han empezado a escribir ellas una sección, porque era como uno de los retos de este año también era incluir realmente voces de América Latina, no escribir de América Latina y ya, ¿no? Y creo que con eso con eso hemos cumplido. Y claro, ahora ha rescurrido porque mucha gente nos dice Joder, pero es que este texto, tales palabras yo no entiendo, es que es un lenguaje muy diferente, tales como, claro, es que esto está escrito y producido desde América Latina, claro que hay cosas que no son nuestros lenguajes ni nuestros códigos, pero aprenderemos, igual que han aprendido ya para leernos a nosotros hasta ahora. Faltaba más, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el blog en el eldiario.es, que nos ofrecieron tener un espacio, pues ha sido también, al principio no sabíamos muy bien si realmente estaba revirtiéndonos en algo, pero pero la verdad es que en visitas, en socias ha sido una pasada, la verdad es que el diario tiene miles y miles de visitas al mes, o sea, nosotros estamos contentos con 200.000 y a lo mejor tienen 6 millones o 7 millones al mes una cosa, entonces claro es, también es curioso con el diario lo que pasa porque nuestro blog que se llama Más Pícara Eh, bueno, si habéis leído alguna vez el diario veis que los socios y las socias cuando comentan en la web eh, aparecen resaltados, un comentario en azul ¿no? que es como una de las opciones que te da, si tú eres socio de la web pues tus comentarios aparecen antes ¿no? entonces claro, cuando escribimos nos insultan muchísimo en el diario diario.es pero una cosa, nos llaman pero de topo pero impresionante pero es que a veces son los propios socios del diario que yo digo, ojo, como una persona que está poniendo dinero a un proyecto que se supone un proyecto Bueno, antes diríamos izquierdas, ahora ya no sé qué diríamos porque está teniendo ahí un ladeo también importante, pero a un proyecto así no estás poniendo dinero apoyando el periodismo independiente, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y les estás metiendo tanta caña. Pero bueno, los feminazis es lo más bonito que nos dice ¿no? Me subvencionadas por el gobierno vasco para hacer apología del maltrato a los hombres, unas cosas que nosotros decimos, madre mía. ¿No? Hay gente que está apoyando económicamente un proyecto como el diario. O sea, a mí me, me choca, ¿no? Como, madre mía, ¿cómo está el patio. Y bueno, más allá de la propia revista, ahora mismo tenemos tres proyectos. Uno que es la edición en papel, otro el glosario feminista en lengua de signos y luego el foro feminista que lo hemos abierto esta semana, ayer, creo. Y ya tenemos ahí casi doscientas y pico inscritas. Bueno, es un poco. Estas son las dos portadas, del número uno y el número 2 Las dos las ha diseñado el Magascox y la tercera también la voy a diseñar ella, creemos que ya las portadas son patrimonio suyo de momento. Y bueno, lo que os contaba un poco que aquí se ve, o sea que es Nada, eh, pero que se ve muy bien cómo ha sido el crecimiento de Pica, ¿la? de un Verkami al otro, del, de la gente que nos apoyó, del dinero que sacamos, las librerías donde vendíamos, las que vendimos ahora, es que ha multiplicado todo muchísimo y con el 2 decíamos, nos vamos a dar la hostia fijo ya ahora estamos, no, no, la hostia va a ser con el 3 y estamos ahí como madre mía y cuánto se imprimen y cuántos se hace porque claro, nosotras no teníamos ni idea de cómo se hace la distribución de una revista. Y antes se lo comentaba a la compa, que llamamos a las librerías y nos decían, pero ¿qué es eso de la pícara? Pero ¿no estáis con una distribuidora? No, nada, no, mi chorrada aquí, no me traigáis, ¿eh? Era. Vale, ¿y cómo se hace esto? Llamando una a una, cogiendo la lista de la marea y de otras publicaciones, y diciendo, bueno, pues si estos venden la marea, se que son majos, y llamando, hola, tal, nos os podéis...? Y nada, una locura. El primer año no sabíamos tampoco cómo mandar las cosas. Correos nos metí unos palos impresionantes. bueno o sea, Pero ya vamos a poco a poco de prueba de error. Y luego este segundo año dijimos, bueno, nos vamos a poner muy serias con los envíos. Hicimos tablas, claro, Yune y yo que contamos con los dedos. Porque no nos enteramos de <risa> cómo se estas cosas. Buscando tablas de Excel para hacer bien la distribución, no sé qué. Y cuando nos llega la maqueta, le habíamos dicho a la compañera que maquetaba unas 80 páginas. Y nos llegan 150 páginas. Claro, todos nuestros cálculos de la revista va a pesar 200 gramos y nos va a gastar manda, mandarlo 2 euros entonces podemos pedir 8 a la mierda, porque pesa 650 gramos la revista, que la de Correos nos decía medio kilo, pero ¿cómo vais a mandar esto? pero pues si os va a salir carísimo así que esta año también hemos palmado dinero pero para el Persego yo creo que ya lo tenemos claro y luego el Rosario que es un proyecto que no se conoce demasiado y a nosotras como que nos hizo mucha ilusión ponerlo en marcha Es una iniciativa de Chihara Abad, que es una de las fundadoras de Pícara y ella es periodista pero se dedica más al ámbito de la cooperación internacional y la comunicación de ONGs y tal. Y en un congreso se dio cuenta que la intérprete que estaba interpretando el congreso, intérprete de lengua de signos, no tenía palabra para patriarcado. Cada vez que tenía que decir patriarcado tenía que explicar qué era o deletrearlo. entonces claro Eso dificultaba muchísimo que estuve asignando el congreso en, a la vez. Porque si cada vez que hacía el patriarcado es malo, ya tenía que poner el patriarcado, sistema de dominación, no sé qué, no sé cuántos, pues la que estaba hablando ya había adelantado y estaba pues por siete diapositivas más adelante, ¿no? Entonces se acercó y chiquita el nuevo ojo y la mujer le diciendo ya, la verdad es que cada vez que me mandan a asignar algo feminista, alucino. Porque no hay para patriarcado, no hay para violencia de género, no hay para tal, o sea, había un montón que no había. De aborto, por ejemplo, le decía no aborto pasar que era... Luego nos enteramos que había como dos versiones, ¿eh? Porque también, claro, es una lengua muy ideológica. una hacían así, cuando que decía decir aborto, que es como terrible, y luego ya la versión feminista era como que hacían que se desprendía algo. Pero claro, o sea, la chica esta que no conocía la otra versión decía, es que yo vengo a un congreso feminista, cada vez que hago así me miran con una cara de esta que dice, ¿no? Entonces, sí empecé a hablar con Lucas Platero, que es un compañero nuestro de la revista, que sus padres, el padre y la madre, son sordos. Entonces, conoce la lengua de signos de casa y realmente, pues, Lucas preguntando y así, sí que empezaron a detectar todas las palabras que faltaban y eran muchísimas. Entonces, empezaron a contactar con gente, con asociaciones de personas sordas, con asociaciones de mujeres sordas, con intérpretes y demás para poner en marcha el rosario porque no había nada parecido. No había nada parecido en castellano ni en inglés, no, no hemos encontrado nada similar en ningún sitio. Y luego realmente está pasando bastante desapercibido el proyecto y a nosotras pues nos parece muy interesante. Y lo que hay, la web la diseñó y la dibujó también EMMA, Entonces aparecen todo, eh, como en un diccionario todas las letras, tú entras a cada palabra, están los términos, por ejemplo, Mariluz Esteban definió amor romántico, porque Ichi también tuvo la paciencia de ir como experta, experta, por favor, nos no defines para tal, y de, de Mariluz definió amor romántico y está el texto escrito y un vídeo en el que una intérprete dice cuál es el signo de amor romántico. En una segunda fase lo que queremos realmente es que toda la definición escrita esté signada, Pero para eso hay que cambiar la forma de redactar la definición, porque en lengua de signos se escribe diferente también. No se escribe como escribimos, el verbo siempre al final, por ejemplo, para luego facilitar el signario, ¿no? Cosa que nosotros no sabíamos, entonces cuando pedimos las definiciones habría que volver a rehacerlas y, y bueno, estamos ahí en esa fase. El Ayuntamiento de vitoria Gasteiz, que quería apoyar el, el proyecto, pero por temas de logística o burocracia, no podía darnos dinero para que lo hiciéramos a nuestra abuela, vamos, Lo que está haciendo es eh, plantear un taller que va a ser durante un fin de semana al mes, durante no sé cuánto tiempo, y va a ser iniciación a la lengua de signos con perspectiva de género. Entonces, toda la gente que vaya a ese taller, sus prácticas van a ser signa de glosario y nos lo, ya nos lo van a dar grabado. Entonces, la idea que tenemos es ir buscando alianzas en grupos, decir, bueno, pues vosotros os encargáis de la A, ¿no? Y ir para que lo podamos seguir adelante y no se quede ahí, ¿no? Porque ahora también realmente nos cuestiona mucho porque hicimos el glosario debemos asistirnos, de pero yo hoy vengo sin intérprete. ¿No? Entonces como, vale, si sí que siempre si es que mejor si vais veis algo en lo que vaya a estar picanos, si queréis venir y nos escuchas, nos dices y traemos un intérprete. ¿Qué pasa que yo entiendo que no tenas que planificar tu agenda con 2 meses de antelación para que ni me me de tiempo ya para una intérprete, ¿no? Entonces, a veces sí que nos ha pasado, eh, que nos ha escrito gente o sea, en Canarias, en Galicia oye, que queremos ir y tal y necesito un intérprete, pues ya está buscamos una intérprete de donde sea la llevamos no pero pues no es todo lo fluido que nos gustaría que fuera ¿no? luego decimos, vale, hemos hecho el rosario lengua de signos vamos a analizar si realmente nuestra web está adaptada a la diversidad funcional y nuestra web es un desastre para eso, porque en teoría El código HTML o no sé qué, porque yo no entiendo mucho de esto, debería estar metido de una manera para que el programa que lo lea a las personas ciegas eh, lo lea sin dificultades. Y en el caso de Pícara, como el código se metió mal en el momento, eh, este programa no puede leerse a las personas ciegas, o sea, no, no entiende lo que pone en Pícara. ¿no? entonces es como, vale, vamos a intentar cambiarlo, pero se exige una inversión en la web de muchísimo dinero que no podemos ¿no? entonces está desde el cuestionamiento de, joder, tenemos este granito de arena para intentar realmente acercar el feminismo a las mujeres sordas y hacer que se acerquen a nosotras y nosotros acercarnos a ellas, y luego realmente parece que no hemos conseguido nada más que lanzar la herramienta y que se quede ahí y ya, no entonces bueno pues eso sí que no, nos cuestiona y nos preocupa un poco, pero bueno, lo tenemos ahí el rato dando vueltas, pero tampoco lo pues que tampoco al final sin dinero hay miles de cosas que quieres hacer y que no hay manera de hacer. Ahora, por ejemplo, uno de los proyectos que queríamos pedir a Macundo era eso, que realmente nos dían dinero para hacer accesible la web de Pícara porque por pues, los años se interesaron un montón. Ay, sí Es una herramienta maravillosa, es como ya, pues, si es tan maravillosa, es ya tenéis vuestro número de cuenta por ahí para que podamos seguir haciéndola. no Porque jo, pues lo suyo sería realmente que esto fuera más y que... Ahora queremos, por ejemplo, plantear una agenda feminista y una de las cosas que sí que tenemos clara es que cada vez que alguien vaya a inscribir su evento va a tener que responder a si es un espacio accesible para silla de ruedas, si es un espacio accesible para personas sordas, si es un espacio accesible para personas ciegas, sabiendo que normalmente siempre la respuesta va a ser que no, pero con la idea de que nos vaya quedando un poco ese chip, no porque realmente yo no tenía y sigo sin tenerlo mucho, ¿eh? a veces digo, mira, mierda ¿no? esta vez no hemos puesto en redes lo de oye si alguien quiere venir que nos avise para un intérprete, entonces la idea era esa y en la agenda que creemos pues como que aparece si en un mismo día hay dos actividades pues que aparezca arriba destacada quien más haya currado la parte de la accesibilidad un poco porque yo es que creo que bueno, me imagino que en todos los lados ¿no? pero el feminismo que es lo que tenemos más cerca que sí que es una asignatura que tenemos bastante bastante pendiente y bueno esto es lo queda voy a cortar. Y luego nuestro nuevo juguetito, que es el foro de debate feminista, porque con esto nos, nos pasa que, bueno, en Pécara lo de debatir en la web es imposible. O sea, no, publicamos cualquier cosa, el primer comentario, el segundo comentario es de gente con ganas de tener un debate sano y el tercero es uno que pone puta bollera y ahí ya está. Ya se acabó el debate, la gente deja de, com de comentar, o entras a trapo y te pones de mala leche, directamente pasas y lo que haces es llevar tu artículo a tu Facebook, a tu Twitter o a tu colectivo y debatirlo en ese espacio, ¿no? Y entonces veíamos que nos estábamos perdiendo un montón de debates, que estaban teniendo lectoras de Pícara en torno a textos de Pícara que nosotras queríamos ver y que ten queríamos tener de alguna manera, ¿no? Porque claro, en el Facebook de Pícara no tenemos tantos troles, Pero es verdad también que hay tantísima gente que es muy difícil mantener un debate entre 57.000 personas que hay en Facebook de Pícara, es inviable, ¿no? Entonces, bueno, la idea era crear un espacio, además, que no fuese una plataforma nuestra, porque Facebook nos censura cada dos por tres, un día la red social desaparece y todos los debates de tantos años iban a perder, ¿no? Entonces eso como que nos angustiaba un poco y dijimos, bueno, pues vamos a montar un foro feminista. Nosotras realmente... Todos los ataques que sufrimos, que sufrimos por lo menos uno al mes, de que se ponen en contacto a través de Foro Coches o Burbuja.info para tirarnos el servidor abajo. Y quedan, pues mañana a las 11 a tirar el servidor a estas zorras. ya a las 11, pues me van a miles en masa y nos lo tiran. Y nosotros tenemos que llamar al servidor, en plan, que vienen a atacarnos. Y los del servidor se mean de la risa, en plan, pero ¿quién? Y cuando ya ven que nos atacan, es como, no sabemos quién, solo que vienen de Foro Coches. Entonces dijimos, pues vamos a hacerles un poco de un poco de competencia esta gente creando un foro y nada, llevábamos con él un montón de tiempo bueno, esa es la descripción espacio de diálogo tranquilo y constructivo entre feministas, libre de machi trolls bueno, eso lo intentaremos ahora de momento ejemplo, tenemos que aceptar cada solicitud para entrar al foro pero uh -huh. al final a mí me ponen Sara Bilbao y pues yo acepto o sea, no tengo criterios para saber si va a venir a fastidiar el debate o no, pero sí que es verdad que luego, pues a nada que tenga no sé cuántos eh, no sé cuántos comentarios de machitroll pues se le borra, se le bloquea la IP, volverá con otra. Bueno, ya sabemos que todo eso va a pasar, pero bueno, creemos que va a ser más fácil controlarlo que en la revista. En la revista es una pasada. Ahora eh, publicamos hace, hace no mucho un artículo de María Yopi sobre sexualidad y maternidad, Bueno, la, los comentarios se fueron tan de madre que hemos tenido que retirar el artículo, porque bueno, aparte de eh, llamar a la policía e intentar denunciarnos, nos escribieron de una asociación de hombres por la igualdad que nos iban a denunciar a la policía por apología de la pederastia, bueno, bueno, unas cosas impresionantes. Y quitamos primero los cerramos primero los comentarios y luego quitamos el artículo en plan, eh, ¿qué hacemos con esto? Estos días lo volveremos a acordar. Pero es una pasada y creemos, yo estoy convencida que tienen una alerta de Google o algo, porque no es normal. A veces publicamos un artículo, todavía no lo hemos anunciado en nuestras redes y ya tenemos siete comentarios insultándonos. Y dices, no, no es posible, ¿cómo sois tan rápidos? No es posible. Otra vez hace poco, además vimos que en burbuja.info, que es un, un foro de economía, que dices tú, ¿qué hacen hablando de pica? Pues quedaron que en una noche se iban a dedicar todos a poner el mismo comentario que era más largo, un comentario en el que explicaban por qué, eh, que éramos, además era gracioso, porque decían como que éramos un proyecto de Bildu para minar el gobierno, en bueno, unas cosas de un proyecto de Bildu, bueno, en fin, y todos el mismo el mismo texto nos lo colgaban a lo largo de toda una noche en pues igual 500 artículos de pícara desde que empezamos y en cada artículo nos pusieron ese, ese comentario igual diez veces. Entonces, claro, es agotador tirarte la mañana 7 todo el día borrando los comentarios. Como no haces nada más, ¿no? Y es como, ojo, ¿cómo, ¿cómo podemos evitar esto? Porque realmente lo de lo de la violencia y, y el desprestigio al movimiento feminista en Internet es una cosa impresionante. Es impresionante, hay un montón de páginas, mogollón de grupos, en Twitter es una pasada. Yo la semana pasada ya me asusté porque normalmente tenemos trolls que van en contra de pícara, ¿no? Y que se dedican a ponernos todo el día a parir y tal. Y normalmente pues nos cae en algún palo, pues ayune a mí, a otras compañeras. Pero ya la semana pasada encontramos a un troll que es mi troll particular. O sea, solo, la cosa solo va conmigo. Y tiene puesto de su descripción de Twitter, defensor de la raza, una España sin andrea como hoy es posible todo el día poniendo unas cosas porque esta tía lo mismo vale viva que muerta porque ya la he visto yo que vive en San Francisco porque no sé qué, ella estoy un montón de cosas que dices, vale, nos lo tomamos a risa porque nos lo tomamos a risa, porque ya vamos a hacer no, pero qué nos ponemos a denunciar esto? ¿cómo se denuncia? ¿nos va a hacer caso la policía? si yo veo una chancha, le digo control en internet me está diciendo esto no cómo lo gestionamos realmente es algo que, que nos vamos a tener que plantear dentro de poco porque la vez va más la cosa y antes era que nos ponían comentarios y ahora ya nos mandan emails directamente a nuestras cuentas, a las cuentas de pícara, man tu zorrita, hay una cena mucho también que salió porque ella había sido portavoz de ese racismo de Bilbo y salió, salió no, volvía a salir un vídeo de ella que ya había estado grabado hace unos años hablando de, de una campaña que había hecho ese racismo, no me acuerdo cuál, y nos mandaron un mail al de Picar en plan, eh, ya sabemos que la zorrita esa vive por Bilbo la vieja, a ver si una noche vamos a tener que ir, ponerle a un burque y follárnoslo entre todos. Y es como, eh, hola, <risa> ¿qué haces con esto? no No sabemos muy bien tampoco qué, qué, qué herramientas ni, ni qué estrategias podemos utilizar ante esas cosas. Porque denunciar, pues mira, a mí en general creo que no sirve para mucho y en este caso todavía creo, además, que todos los delitos informáticos queda como tan lejano, ¿no? Todavía. Y, que es como, ¿y cómo demostrarse, si te vas a meter en un follón de que busquen la IP, no sé qué. Y lo estamos dejando, pero que es verdad que no lo podemos seguir dejando porque luego estamos todo el día, hay que denunciar, hay que denunciar y luego nosotros somos las primeras que estamos dejando pasar todas estas cosas, porque al final por pereza, por, por miedo a meternos en una movida más grande, a que luego sea un idiota en su casa, ¿no? que pues tampoco sabemos muy bien cómo hacerlo. Y creo que no Ah, bueno, sí, que la idea de todo esto es que Vienta, que Picara realmente se está convirtiendo en algo más que un medio de comunicación al uso, que era como nuestra idea al principio, pues ahora mismo como lo que más tenemos en la cabeza es cómo hacer o qué proyectos ir creando en torno en torno a la marca pícar al final que estamos viendo que, que muchas veces colgamos cosas y tenemos 200 me gustas y no hago tiempo a que la gente lo lea hay mucha gente que nos lee realmente y hay otra mucha gente que y en las presentaciones nos pasa que prefiere comprarnos el bolso a la revista O sea, que estamos viendo como que la marca de Pícara, la capelucita con la katana, está gustando, está llegando a gente que pues leerá alguna vez cosas de las que publicamos, pero otras muchas veces no, pero sí que lo está, lo está entendiendo como un espacio de encuentro entre feministas, ¿no? Entonces sí que queremos como potenciar esa parte de hacer de Pícara, pues eso, decimos como un espacio de encuentro entre feministas y feminismos diversos o algo así, dijimos. Y a, y a partir de eso lo del foro, queremos crear una agenda feminista y la otra idea es que queremos hacer una guía a celulitis que sería como la guía Michelines. Michelin, pero un feminista, y que en cada ciudad aparezca pues en qué espacio, a qué espacios van las feministas a tomar las cañas, a cuáles van a tomar café, dónde están los colectivos, y luego un apartado incluso de anfitrionas, de, pues bueno, si venís a Bilbo a pasar un par de días, pues yo os alojo en mi casa y no y nos conocemos, y me contáis qué estáis haciendo en tu colectivo, en no sé dónde. Y es como las ideas con las que estamos, intentando que, que Pícaro y que el proyecto de periodismo no se nos... No se nos diluye entre tantas cosas, pero sigue intentando ampliarlo, viendo un poco pues lo que está de verdad, al final, las lectoras. Y eso es lo que pasa. <risa>